La medalla de oro hey, this is Christina Aguilera. es para Cristina Aguilera y su Beautiful, que hoy, con el 40%, triunfa en la batalla de los números uno. La、Perry de los Four n o m b l o n s escribió para Cristina Aguilera. Hoy se convierte en la triunfadora en la batalla de los números uno, baladón de los 2000. i n c l u i d a en su cuarto álbum, Strip. Gracias, fieras, por rugir conmigo mañana, que eso espero a las 5:4 en Canarias. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Ya tenemos a Guillén, ten, ten, ten, caballén. Tendremos que volver a explicar por qué hablamos así.、Eh, sí, y, y recordar a nuestros jefes por q u e nos pagan. Exacto, eso, eso también. <risa> también.、Eh, bueno, ¿qué preguntas hoy a la u d i g e n s i e c u á l fue el primer programa de televisión que recuerdas haber visto? Ostras, pues. s a h Pues no sé si la bola de cristal o, o algo de esto, ¿eh? Las ンヘッドボーイン a ジャスナーレ driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. and I、won't... I'm Stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Son las 8 y 3, las 7 y 3 si estás en Canarias. ¡Qué buena hora! Es una hora magnífica para seguir adelante con los 40 Classic. Gracias, Jorge Sánchez, por ¿Qué? tu magnífica tarde de juegos y canciones. ¡Mira, aquí en cámara! Me lo paso muy bien contigo. <risa> bueno, yo voy a seguir un rato, si me permites. Ver, Hoy, en este miércoles 18 de este mes de marzo, incluso, tengo que preguntaros, a través del Instagram de los 40 Classic, ¿cuál fue el primer programa de tele que visteis en vuestra vida? La carta de ajustes. <risa> ¡Pum! ¡Pum!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 Song. Esto estaba incluido dentro del álbum Breakfast in America, una maravilla de disco. Lo tengo en casa, me lo pongo ahí a girar con sus 40, no, 33 revoluciones, que es un LP. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Hoy ya sabéis que el tema del día es: que, ¿cuál que... fue el primer programa de televisión que viste en tu vida? Estoy buscando por aquí, veo a、uh, Charo Arbonez, dice: El primero que vi en mi vida se llamaba el...、Uh, Naranjito. Está ahí pensando, dice, en Naranjito.、Yeah. アイケイ メスティタリンテで煙が出る、ガタ e n t e de piel de デ i g rayo で、闇が出る。 Ín, se a ークスティンセスティンセステ a ンセスティンセスティンセスティンセスティンセスティンセスティンセ u j a Frida ン a ス l o ンセスティンセス e ィンセスティンセスティンセスティンセスティンセスティンセス r ィンセスティンセスティンセスティンセスティンセスティンセスティ s セスティン l corazón en Madrid que supiera. 俺チャーラ Por el bulevar de los sueños rotos、desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos。 どうしまそう Los 40 c l a s s i c te damos la mejor mezcla de números uno,、oh. o baladas, love, Rock. Oh, oh, oh, la mejor mezcla. Los 40 clases. Solo tus números uno. Que en el 98 le repartió, vamos, leches como panes, o mejor dicho, unas buenas、eh, tundas a gente como, por ejemplo, Beck Hanson, Courtney Love, Marilyn Manson, a los cuales acusó de ser unos falsos. A ver, hoy nos hemos movido dentro del mundo de la nostalgia, ¿vale? He pedido cuál fue el primer programa de televisión que visteis en vuestra vida. Hace una semana dije cuál fue el primer programa de radio, pero hoy estamos en la tele, ¿vale? Por ejemplo, Nevietas dice: Pues el que más me acuerdo es el clásico 1, 2, 3. ¡Ay, claro! Con. c o n la Ruperta, claro. ¡Uno, dos, tres! Bueno, ya sabéis, vuestras respuestas al Instagram de los40classic.oficial. Hoy estamos nostálgicos, vamos a ver la vida como si fuera la carta de ajustes. ¿A q u e sí, Carlos Agarra? Dale un poquito al Mediterráneo y acuérdate también del pueblo donde nací. programas de televisión que os gustan y que visteis por primera vez? A ver, este es contundente, claro. José Jiménez dice: Los chipiripa. Chipirip, es difícil. Los 40 clásicos. Chiripitiflauticos la ahora. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 clásicos. Con el c a p i t á n t a n Valentina. En Morning Box.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 40 Clase. El poder del amor, que cantabas el indio. Bueno, hoy repasamos un montón de n o s t a l g i a c u á l fue el primer programa de televisión que viste en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Me lo dices? ¿Me lo c u e n t a s Yo lo leo. ¿Ves? Me llegan los mensajes. A ver, tengo por aquí uno de Juan Almuerzo. Se llama así. Dice: El primero que recuerdo es el de la bola de cristal. Me sientas enfrente y es como el cine. Todo lo c o n t r o r a s una luz. Es como un ordenador. Más mensajes. A ver,、eh, los payasos de la tele tengo por aquí. ¡Oh! ¡Qué no! Este merece la pena. Luego hay gente como da, de e s e s o r i a n o que dice: el 3-2-1 contacto. Y luego mucha gente que se acuerda del 1-2-3, el de las hermanas Hurtado, la casa del reloj, dice Jesús Borrego. Luego siguen con los payasos de la tele, de la época de Fofó. m a r í Alum dice: no me acuerdo. Ya, nos pasa a todos, éramos muy pequeños. See you. 1. s o r s n l e r o me o r o n o u t n o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 Steps till I'm full grown. Home, full grown. Fairy u l l g r o w n f tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. 9, las nueve, las ocho en Canadá. ¿Qué tal estáis? Son las 9 y 4 minutos, 8 y 4 en Canarias. Se acerca la primavera, ya lo vemos, lo vuelo en el viento. ¿no? Y me empiezo a estornudar porque soy alérgico a las p l a t a n e r a s Pero bueno, al menos vosotros disfrutáis de los recuerdos. Hoy he plantado un, esas semillitas que dices tú, Ana. d Sí, me he recordado esos, esos bonitos programas de televisión que veía cuando era niño y chico. Ahí voy a leer unos cuantos mientras Michael canta. A ver dice jhp dice la abeja maya jugachi dice la botica de la abuela uy b o esa es la que salía el, el ramón suese y que decía que l orín tenía unas propiedades de la leche bueno es igual sigo baite dice un globo dos globos tres globos hay、oh, un globo dos globos tres esa es muy grande a y qué más tengo por aquí los payasos de la tele la bola de cristal lógicamente buah, la bruja vería la bruja lora Números uno. Con Guillem Caballé. En los 40 clases. Feeling. Hoy la pregunta de la noche es: ¿Cuál recuerdas que fue el primer programa de televisión que viste en tu vida? Con pañalcitos, haciendo con el tacatá y cosas por e c i m a Parecidas. A ver, increíble bleble dice que fue el Dabadabadú. No, es el Saba Dabadá o el Dabadabadá. Da, supongo. Ah, el de Torre Bruno. Dabadabadá. Da. Vale. Y luego t e n g o por aquí a Lucky que dice: El primero que recuerdo es. La cometa blanca. ¡Ay, qué bonita la cometa blanca! ¿Tengo una sintonía por aquí? ¿La tengo? Sí. Ah.、Uh, Qué bonito, ¿verdad? Qué recuerdos desbloqueados en el día de hoy. Si es que estamos de un nostálgico... o、oh. m e va a crecer el pelo al final, eh! クラシック、クラシック。Y esto también。Si, si, si, si, 40クラシック。Solo tus números uno. Festival De palomitas, te coges un musical y te lo ves con tu pareja y lo disfrutas mogollón. Un gris pega de maravilla. Yo q u é sé, hay tantas y t a n t a s musicales tan guays. Rent es fantástico. Yo q u é sé, ¿cómo se llamaba ese de, de, de Hitler? Bueno, en fin, hay tantos tan buenos que deberías verlos todos. Hoy, desde luego, no es eso lo que pregunto, sino cuál es el primer programa que viste en tu vida de televisión. Por ejemplo, tengo por aquí a Chen que dice Barrio Sésamo, soy de los 80. O por ejemplo, Pablo que dice: El primer programa que vi fue el de Doraemon. ¡Me encanta Doraemon! ¡Oh! Ya está, y se acabó Doraemon. 57 años tiene la criatura, Kylie Miró. Qué maravillosa mujer ha sido siempre. Además, el año pasado soltó un nuevo disco, el Tension Tour, nueva gira. Está como una rosa a sus 57 años. Parece que no pasan los años por esta c a n g u r a A ver, dejadme que os lea una noticia interesante que he leído hoy en el diario Ara, en catalán, que dice:、eh, Se triplica en un año la cocaína de las aguas residuales de Barcelona. Pero Lleida. Lidera el ranking estatal, a lo que contesta uno. ¡Venga, líderes! Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. l l e g a a d i c k i s una nueva y revolucionaria forma de encontrar pareja en la que lo último que verás será la cara.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 Sevilla, Sevilla, 94.8 Pausa en los 40 clases. ¿Escucháis los 40 Classic y alguien os pregunta qué tenéis que decir que escucháis? ¡Eh! ¡La competencia! No, los 40 Classic. En la radio, escuchando temazos como el de Agnes. Por cierto, no os vayáis a la tele, si total va a ser lo de siempre: que si la guerra en Irán, que si el Bar se le ha metido siete goles al Newcastle y que si le ha cagado una paloma en directo al alcalde de Madrid. Y no es coña esto último. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla, 94.8 Las 10, las 9 en Canadá. Because we see t o u now. La verdad es que s í p e r d o n a buena, buenas noches. Son las 10 y 3, las 9 y 3 en Canarias. Si pienso yo cuál fue el primer programa de televisión que vi en mi vida, tengo que hacer un poquito de, de memoria, porque f u e ya en el 71, re re reverde yo. Yo creo que la primera visión que tuve yo de tele fue el crítico que había en televisión española de cine. Uno me que hablaba así, sobre las películas. Y la verdad es que no tengo muy buen recuerdo porque me hacía llorar de pequeño, eso lo tengo clarísimo. Y ese fue mi primer programa de televisión. ¿Cuál es el vuestro? En el Instagram, la respuesta: Los40Classic. El Instagram de los40classic.oficial. Ahí, en las stories. Tenéis la pregunta, podéis responder perfectamente, yo os leo. Caballé. En los 40 Classic. どうぞ。 Seguimos caminando por la vida. Dejadme que os lea una noticia que he leído en el mundo hoy que dice: millones de estadounidenses han pensado el último año en dispararle a alguien. El 14% a un funcionario. Me gustaría que esa estadística en algún momento se hiciera en nuestro país. Bueno, o mejor no, porque seguramente podría salir mal parado yo. Clásica. I'm n o i m u s t bus, cry 40 c l a s i c te damos la mejor mezcla de números uno Pop. b a l a d a s Rod. La mejor mezcla. Solo. Los 40 Classic. Solo tus números uno. e s t a b a repasando algunos de los programas que visteis vosotros por primera vez y me han, me han llamado la atención varios. v a l e Por ejemplo, MJ Roces dice con o c h o basta y Matzinger Z. Luego está Ricola con la abeja valla y, ojo, Camarzan Brasero dice la cometa blanca. Ese sí que me gustaba a mí. Y os diré una cosa. Por circunstancias de la vida, acabé trabajando con el director de La Cometa Blanca. Con otros programas, con Click Lab Video y con VitaVit en televisión española. Pero sí, era el director de La Cometa Blanca. Estaba más orgulloso, Marcelo Bravo. Un besazo desde aquí. La、magnífica guitarra de Paco de Lucía termina este tema de Brian Adams, pero inicia una gira en este noviembre de 2026 por España.、Eh, pasará por Murcia, Zaragoza, Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona y A Coruña. Brian Adams vuelve de nuevo a nuestro país con su gira. No te l o pierdas si te apetece.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 40 Classic.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 Con Jennifer López, y os digo hasta mañana que lo paséis muy bien. Oye, de verdad que os tengo que dar las gracias por haberme desbloqueado un montón de recuerdos de programas de televisión. Mega, algunos me han desbloqueado recuerdos, de verdad. ¡Ay, que me falta Mónica! Moni a c tú, cuál fue tu primer programa! Una de las primeras cosas que recuerdo yo en la tele, los documentales de la 2, porque se los ponía mi padre después de comer. Claro. Y por supuesto, con su correspondiente cabezadita. Normal. A ver, es que un documental de la 2, sin siesta, no es un buen documental. Si no te sale el Atemborgo diciendo en el Kilimanjaro: Los 40 classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 10 en Canadá. e ーニカ・オルドネス、i ン・ロス・カレンダー・クラシック。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 Las de All for One y una promesa que suena a verdad, que suena a eterna. I swear, como este número uno noventero de nuestra lista que has escuchado en Classic. 40, 40 classic. Y las agujas de l reloj que no se detienen, son las 11 y 8 minutos, una menos en Canarias y gira para ti Clocks con este piano que se va elevando, auténtica maravilla de Coldplay. Bienvenidos.